Distintas voces que nos ayudan a, a entender un poco la vastedad de la realidad en, en, en todo en todo su esplendor, podríamos decir, si fuera esplendorosa, pero problemas y situaciones, eh, situaciones sí, críticas se producen periódicamente o desde hace muchas décadas en nuestro país y nuestra provincia no es la excepción. Hemos tratado de tener en nuestra agenda siempre las dificultades de los pueblos originarios, sobre todo para la recuperación o para el mantenimiento bajo su control de distintos territorios, también en nuestra provincia, sí. Es por eso que hoy volvemos a tener contacto con un vocero de los pueblos originarios, que es el señor Genaro Veroiza, a quien le damos las buenas tardes. Eh, ¿Qué tal, Genaro? Buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo, para vos y toda la audiencia de Radio Quermes. Gracias, Genaro, por darnos un rato de tu tiempo. Queremos seguirle la pista a las dificultades que se están dando en la zona de Puelén para muchos, para algunos puesteros que son parte de los pueblos originarios, frente a la avanzada para desarraigarlos, para quedarse con, con, esos, con esos puestos y con esos territorios. ¿Cuál es la situación, Genaro? Este, te pregunto, dado que habíamos hablado ya en, en junio de este año, sobre las dificultades que está pasando, por ejemplo, Raúl Pino y otros. En principio, eh, quería señalar que Raúl Pino, en horas de ayer a la mañana, recibió una notificación por parte del doctor Arriola, del juzgado civil número uno, eh, haciendo en General Hacha, que tiene 10 días para hacer eh, entrega del campo que él ocupa ancestralmente en el lugar, ¿no? ahí en, A escasos kilómetros de Puelen. Pero eh, cuando estamos hablando de Raúl Pino, decimos que es un sujeto con derechos específicos, ya que los pueblos originarios tienen consagrado sus derechos en la Constitución Provincial, Artículo 6 párrafo 2 artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y distintos convenios internacionales celebrados eh, por el Estado argentino y firmados por la provincia de La Pampa. Y también hay una um, ley, que es la ley 26.160, eh, donde se declara la emergencia. Lo llamativo eh, de toda esta situación es que esta ley 26.160 fue prorrogada hasta el 2025, quiere decir que es operativa hasta esa fecha, hasta el 2025, por un decreto del Presidente de la Nación y por un decreto en ese de urgencia. Y lo que suena raro es que el, la primer provincia, después de que se firma ese decreto, en dejar de lado este hecho importante para las comunidades originarias y en la provincia de La Pampa. Eh, porque del juzgado civil sale una orden de desalojo y desahucio en contra de Raúl Pino. Entonces, eh, para nosotros es llamativo que las autoridades del Poder Judicial hayan pasado por alto todos esos estándares de derecho que nosotros, eh, en este caso particular, yo te estoy narrando, Juan Pablo. La verdad es que no se entiende por qué al haber este, una, una este, ley nacional o, o, o la prórroga de una normativa nacional, este, las autoridades judiciales de la provincia de La Pampa se aparten de esa senda señalada. Eh, pero también es cierto, Genaro, si me permitís, que en esta época la verdad es que a muchos y, y a muchas de las protagonistas del Poder Judicial no, no se les entiende el proceder. Acá definitivamente también hay que mencionar a la pasada que hay un importante interés económico en tierras que ayer no tenían la misma valoración eh, económica eh, que, que están teniendo por estas épocas. Vos, genaro nos podés contar ¿Cuál es la situación de explotación de la tierra del compañero eh, Piro? Sí, él siempre se ha destacado por eh, trabajar su tierra, por haber tenido arraigo a la misma, pero acá nosotros vemos que hay otros intereses porque en el año 2010 a través de la ordenanza municipal número 4 firmado por el Consejo Deliberante, en aquel entonces autorizan al Intendente de la Municipalidad de Polén a donar tierras en favor del suegro del Intendente de Polén. ¿Qué quiere decir esto? El Intendente solicita autorización al Consejo Deliberante, donan las tierras con Raúl Pino adentro, una locura por donde se lo mire. Y entonces lo que nosotros decimos, ¿de dónde se agarra el Poder Judicial para hacer eh, todas las conjeturas que hace y para tomar la decisión que toma? Nos parece a nosotros ilegítimo. Y no siempre eh, las, eh, las órdenes o las medidas que toma el, el Poder Judicial son legítimas. A nosotros nos parece que esto es improcedente, falto de fundamento, en todo el contexto jurídico, porque estamos hablando de que a una persona que vive en el lugar le donan las tierras con él viviendo adentro, O sea, es una cuestión que escapa y parece que estamos viviendo en la época del virreinato del río de la Plata, pero claramente estamos en noviembre del año 2021 y estas cosas suceden y es llamativo la tosudez que ha tenido el Poder Judicial en seguir adelante con esta situación, máxime habiendo una ley como la ley de orden público que impide esos desalojos. Nosotros hemos hecho presentaciones al Juzgado Civil número uno a través de un escrito firmado por Raúl Pino donde todo esto que yo te contextualizo en términos jurídicos lo hicimos en papel, en forma escrita para que quede claro y no podemos todavía deslumbrar cuál es el fondo de esta situación o a qué intereses corresponde esta tosura por parte del superior, por parte del poder judicial lo que sí sabemos que eh, están a punto de mandarse una macana porque otra, otra forma no hay otro objetivo no no, no hay cómo nombrar esta situación no se, no se lo puede llamar de otra manera. Estamos hablando de la decisión, o por lo menos de la comunicación firmada por el secretario de primera instancia, eh, doctor Emiliano Arriola, que le llegó al, al vecino de ahí, de la zona, eh, a Raúl Pino, que es parte de la comunidad mapuche de Huenichao eh, Sí, Genaro, tal cual. Genaro, la, la, la legislatura... Ustedes se habían eh, dirigido a la, a la legislatura con un pedido de informe, eh, ¿obtuvieron alguna respuesta del poder político en la provincia de La Pampa, Genaro? Sí, eh, a través de la coordinación de tierras, encabezada por Valeria Lozada, hicieron sus averiguaciones y contestaron a través de un escrito donde el Poder Ejecutivo dice que no puede haber desalojos eh, a través de la emergencia que declara la posesión de las tierras que habitan las comunidades originarias, y en, palabra, en pocas palabras, que se quede tranquilo. Pero este manotazo ahogado por, por parte del Poder Judicial es una clara muestra que todavía hay mucho y queda mucho por cambiar, sobre todo las decisiones que tienen que ver eh, al momento de despojar de a un campesino en sus tierras. Eh, llamativo esto y vuelvo a recalcar y quiero señalar esto, eh, cómo puede ser que a esta altura de los tiempos y con un decreto de necesidad de urgencia firmado por el Presidente de la Nación, donde se prolonga la ley 26.160, donde no puede haber desalojos, sea la provincia de La Pampa la primera en, en, en faltar a este cumplimiento de esta normativa tan importante, ¿no? Tal cual, tal cual, Género. Definitivamente no nos caracterizamos como provincia por desentendernos de las leyes nacionales o de este tipo de excepciones legales que, este, por, que de alguna manera tienen bien justificada su existencia. Eh, ¿Cuál es la, la situación personal, podríamos decir, de alguna manera, de, de Raúl en este momento, de su familia... Eh, digo a propósito, Genaro, de que eh, no está bueno, no es muy, muy agradable vivir con una amenaza legal como la que le llegó, como la que le comunicaron al señor Pino. Tal cual. Eh, él, obviamente, que tiene un malestar, que lo somatiza en la salud, porque él es una víctima de este sistema judicial que opera en su contra y cuando la justicia tiene todo este manto de sospechas de negociado y manoseo atrás, deja de ser justicia y pasa a corresponder a otros intereses lejanos a lo que marca la Constitución Nacional y Provincial. De hecho, eh, lo que nosotros decimos que esto es ilegítimo carente de todo fundamento y que estamos confiados en que esto va a llegar a buen puerto porque no hay otra no hay otro fin para toda esta situación porque estamos en la época que estamos y es irrisorio que se siga adelante con este tipo de prácticas digna de otra época donde gobernaron por botas y no por votos entonces eh, nosotros lo que decimos es que vamos a persistir en el territorio, estamos convocando a otras comunidades que ya se están haciendo presentes para el día señalado, vamos a resistir por la razón, porque la demanda eh, que tiene Raúl Pino sobre eh, que pesa sobre su, su, su, su vida, sobre su quehacer, no es, no es para nada grato que lo quieran desalojar en su casa, así que Eso queremos poner en conocimiento la opinión pública. Muy bien, muy bien. Genaro, una más te hago que tiene que ver con el origen de la, de la demanda legal para que el señor Pino desaloje. ¿Esto tiene eh, origen en una, en una demanda particular o es de alguna institución del Estado, Genaro? Esta demanda obedece a lo siguiente... En el año 2010, a través de la ordenanza municipal número 4, el Consejo Deliberante autoriza al intendente de la Municipalidad de Polén a donar tierras. De un día para el otro se encontraron con la autorización para donar 8.000 hectáreas de tierras a una sola persona. Pero el tema es que en, en, en 2.500 esta hectáreas estaba viviendo eh, Raúl Pino en el lugar. Entonces... Eh, comienza el estudio Lorda, comienza eh, una, una seguidilla de, de actos administrativos en favor de la otra parte. Que por ahora no vamos a dar nombre solamente el estudio jurídico, pero acá hay una trencita media larga donde se han manejado entre hijos y entenado, típica práctica que nosotros eh, no solamente están abolidas por la Constitución Nacional, sino que no vamos a permitir en este lugar. Lo que sí te puedo decir es que eh, el Raúl Pino no está solo, lo vamos a acompañar junto a otras organizaciones eh, campesinas, organizaciones indígenas, y nos vamos a permitir que de la tranquera para adentro, de la comunidad, hagan lo que a ellos les parezca. Tienen que hacer justicia, porque para eso están sentados, para eso se le ha delegado a la facultad que impartan justicia. Tienen que hacer, les vamos a hacer la cumpla. Muy bien. Genaro, le agradecemos este ratito para conversar con la siesta que nos fue, con Radio Kermés. Y por supuesto, le, le, le tómenos la palabra de que vamos a seguir esta situación o cualquier otra que involucre la posible pérdida de tierras, de territorio, de personas que, como en el caso de Raúl Pino, eh, tienen la tenencia, habitan y producen desde hace muchos años en algún lugar del suelo pampeano. Desde ya, muchas gracias, Genaro. No sé si le quedaba... Algo más por señalar, pero tiene el micrófono a disposición, por supuesto. Agradecer a usted el espacio por hacerse eco siempre de estas problemáticas donde los medios hegemónicos eh, no transmiten, y que en el sur de nuestro país, donde me encuentro actualmente, no hay un problema de seguridad, sino un problema que tiene que ver con reivindicación de derechos ancestrales por territorio, autonomía y libertad. Justicia por Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, justicia por todos los defensa de la tierra y que la primavera ha comenzado. Nunca puede ser vista cuando se mira el sistema neoliberal y capitalista, nunca le agradan estas cuestiones, por eso ellos tienen miedo, porque saben que tarde o temprano será justicia. Muy bien, Genaro. Gracias. ¿eh? Que tenga muy buena tarde. Ahí Un está... fuerte abrazo para usted y toda la audiencia. Abrazo, Genaro, abrazo, cómo no.